La música no es solo música, es una herramienta de difusión Hagamos de la música una amenaza Escucha Pantumaca en Alavedi y Ratia En Zoom Pantumaca Todos los viernes, noche desorden, no De 10 a 11 Antumaka, a la vez irratial. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues... Tenemos un programa muy especial hoy, ya que, bueno, mañana vamos a hacer la fiesta de presentación del programa PAM TUMACA y bueno pues tenemos hoy tres llamadas eh, que hemos realizado durante esta semana y bueno pues eh, dos de las llamadas son a dos cantautores de los que vendrán mañana sábado y bueno pues la otra es a un grupo que acaba de sacarse CD que se llama Taco Man Armada Y deciros a todos que os esperamos mañana, a partir de las 7 y media, 8, ya comenzará el concierto. Y bueno, pues con los grupos Garagardo, Gura, Skarrigi, de aquí de Gasteiz, Private, Pun Rock, eh, de, también de Gasteiz. Y bueno, pues los dos cantautores, uno de ellos Rinconete en tu retrete, que viene Barcelona. Y bueno, pues típico pero cierto, que también viene Barcelona, pero bueno, es de Alcorta, jajaja. <risa> que no queda muy lejos aquí. Pantu maka irratsaioaren aurkezpen festa. Garagardo gura eskarrigi gazteizik. Private.ro Ondoren rinkoneten turretrete. Algara irautzaiak dakartzan Bartzelonako runk kantautore handiaren aktuazioa. Blanco, puro, de de lava... Tipiko, pero zierto, txuribeltzean kantautoreak. Rastas, fanzines, Bukatzeko DJ Pantumaka. Prezioa iru euro. Urriak amairu. Gazteizko gaztetxean Ciudadicaurrera. Sí, ¿Dónde estabais las demás? Fiesta de presentación del programa de radio Pantumaca. Concierto con Alagar de Burgu, desde Gasteiz. El privado Bunrock. Después, la gran actuación del cantautor RUNK con carcajadas revolucionarias, Rinconete en Tu Retrete. Asesino y despiadado, blanco puro, duro, inerte de la taza de un lavabo. Típico También pero cierto, cantautor en blanco y negro. Pelas con rastas o crestas de un metro, fanzines, discursos en el sofá. Y para terminar, DJ Pantumaka. Precio, 3 euros. Aquel desalojo, estábamos ocho, ¿dónde estabais las demás? Sábado 13 de octubre en el Gasteche de Gasteis a partir de las 8. 107.7 en Treviño y Mendialdea. 107.4 en la octava. 96.5 en la ciudad de Gasteis. y Ratia. Laura 86.2 Ayara Uinak Bueno pues seguimos aquí en Pamtumaka desde Alabedi Irratia y bueno pues deciros que vamos a poneros ahora la llamada que hicimos a típico pero cierto para Bueno, pues para animar a la gente, para que se haga una idea de lo que son los grupos Y bueno, pues hacer un poco de difusión sobre estos grupos Y sobre el concierto de presentación del programa Y bueno, pues os dejamos ahora con esta entrevista A Típico Pero Cierto Y bueno, pues con esta canción que se llama Maitasuna Itayuralcha Maitasuna Itayuralcha Maitasuna ...saltar de blanco en blanco... ...los paus de cebra... ...a la vez que saltamos... ...de banco en banco la ciudad... ...enredarnos entre pajas... ...en un estable... ...mientras se rompen... ...establecidas normas de castidad... pasar juntas... ...por grandes centros comerciales... ...sin esconder nuestro amor... ...hacia el arte de robar... ...entrar en tu cama... A luz d'una de vela, dejando la calle herida, iluminada por el fuego de prisiones. I comisarías. y decir de cada día todo lo que siento el odio que les tengo, el amor que por ti muero convirtiendo la patilla en sexo y rebeldía destruyendo la rutina, construyendo la anarquía y corrernos juntas y hacer toda esta fantasía ya nos queremos drogar porque la ilusión entró por mi ventana la vio de par en par y dejó ver de cara un poema en la otra, un el molotov Acogido a trijudicio Ya no hay perdón Ya no hay perdón Sentimiento Sin dejar de lado el dolor Compromiso mutuo en el amor Y la revolución no más leyes en la calle i en casa. Sin paperes ilegales, fugitivos ingobernables. Ingobernables. Bueno, eh, estamos con típico pero cierto ahora, en una llamada, y bueno, pues vamos a contactar ahora con Largo. Hola, ¿Qué tal, Largo? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Aquí, me Sí, ¿no? <risa> pues eso, pues vamos a verte este sábado, ¿no?, en el Gasteche, en la presentación de nuestro programa. Sí, sí. Sí, y bueno, pues vamos a comenzar ahí. Ah. En eh, verdad vienes, eres de Algorta, ¿no?, si no me equivoco. Eso es. Sí, sí. Pero bueno, ahora estás viviendo en Barcelona por motivos personales, ¿no? Supongo. Y bueno, pues y y... y sociales, pero bueno, sí, sí. <ríe> sí, mejor bien que en personales que queda más bonito. Sí, sí. <ríe> y luego ya se. Pues eso. Y bueno, pues comentar que tú tienes un disco, bueno, también tienes colaboraciones con recopila un recopilatorio de anticarcelaria, si no me equivoco, ¿no? Es pues que sí, bueno, sí, sí, sí. Eh, ¿Como cual era? El que eh, hiciste para Luz Negra Vale, si pues, sí. El productivo el... este de Bilbao Y luego pues tienes el disco de corre malos tiempos para ser anarquista, anarquista sincronizamos la utopía, ¿no? Eso es Y lo sacaste... Ese, eh... En abril, en 2005, eso es el año pasado fue 2006 y sí, 2005, sí. Sí, bueno, aquí en tu página, si no me equivoco, pone del 2005, a inicios del 2006, y bueno... Eso, pues... vale, no, entonces empieza, salió el, el 2006, ¿eh? Uh -huh. y, sí, y, y bueno, sí, sí. Pues, si los que queréis también escuchar las canciones, la podéis escuchar en www.mundurrat.com eh, barra, típico pero cierto, tal como suena. Y se, puede, <ríe> sin, y se pueden bajar las canciones, ¿eh? Sí, sí, también se pueden bajar, ¿no? Sí, el fanzine también, el libreto del disco, todo, todo. Sí, te, también, que nos olvidamos de que en CD, pues, también descargándose por internet, eh, podéis encontrar el fanzine y el libreto del CD, ¿no? Eso es. Que está muy currado, que me gusta. Ah, <ríe> es. <original. Sí>, es <ríe> Y bueno, pues, hablando, pues, de tus canciones, ¿con qué canción te quedarías? Uf, depende de, de la temporada, ¿eh? Sí. Ahora ya cae con menos, ¿no? Pues vas haciendo canciones nuevas y es pues como que te emocionan más las nuevas, pero el disco así, la que has puesto me gusta un montón, sobre que al final como también esa y la de la cárcel es la que más gustan a la gente, pues como que las ves más vulgares, al final y te gustan otras. Sí. Igual la que a mí me gusta la de tiempo de cemento que canta el chico que me grabó pedales. Hmm. Y es así como la más cañerilla está guap. Sí, ¿no? Y bueno, sí. eh También, personalmente, a mí, para que lo sepas, me gusta mucho antes del amanecer, ¿eh? Sobre, sí, todo, sí. sobre todo la letra, ¿no? Supongo que, bueno, sí. hace reflexionar sobre todo este movimiento ahí que da un poco a veces de asco, ¿no? Sí, la primera canción de Típico Gracielo, tío. Sí, ¿no? Esa es, sí, sí, Joder, sí. pues... Sí. Se me ponen ¿Vale? ahora los pelos de punta, siempre lo digo, pero es que es verdad, tío, soy, no sé qué pasa, que cuando me gusta una canción y solo escucho ya la, el título, ya flipo. Sí, <risa> Oye, tío, pues la canción escribí, pues en el castillo de Algorta, sí. había, pues lo típico, cuando viene el desalojo, pues estaba el sector, no Macarra, sino que quería ir de Macarra igual, y pues hablando del desalojo... Hablando de piedras, cócteles, pues de todo lo típico, para quedar guay. Sí, ¿no? Y la gente que no veía coherente esa línea, pues nos iban a poner a palos que te cagas. Podrían pues sí. ser un estaché de hippies, no sé qué. Y bueno, siempre, el día del desalojo, la gente que estaban, eran los supuestos hippies. Y los violentos, macarras, incendiarios, estaban en sus casas, sobre todo, a saber. Sí, ¿no? ¿cómo era sí. esa frase? ¿Cómo era esa frase? ¿Cuál, la de? Eh, la de, que comienza con la de, eh, esta, la canción que estábamos hablando ahora. Ah, de antes lo de... habéis hablar? Sí. De Facilijos Covales, ¿más galones? O como él cual dices tú. La de los fancines, ¿cómo era? ¿Cómo era? Eh... Ah, vale, vale. Solo que ha he ido hablar. Eh, fan... ah, solo ese he allá, hablar... a ver, ¿eh? va poco a poco. <risas> solo que ha he ido hablar. Facilijos Covales, más galones. Un por la paz. creo que puedo ir recordar. Esta es un método. Ah, no me acuerdo, tío. <risa> vale, Oye, que se mienta la no sé, tío. No sé. Estás puesto nervioso. Bueno, como sí, sí. La, la, la voy a poner la última, tranqui. Ah, ya, ya la escuchará ¿Qué? la gente, porque además también la he puesto en la cuña, para que la gente también se entere, porque es un tema que a mí me preocupa. ahí Y Muy bueno, buena. y... y qué, qué, qué... ¿Qué te gustaría decir ahora aquí en la radio? <risa> Venga, pues, ah, dejamos... Hostia, un... hostia. Si... Sí. No sé, que hay un trabajo, tío, justo como más pillan mi época trabajadora, sí, es que oye tra trabajar. <risa> sí. ¿no? Que que nadie no es tan necesario, yo lo tengo que hacer porque para mantener el maldito coche y poco más, porque se puede llegar a trabajar, trabajando muy muy muy, muy poco muy auto gestionando no nuestras propias vidas, ¿no? Ya sea como sí. sea. El... Si se puede auto gestionar, pues se y se roba ya está, pero <risa> me que trabajar Como buen anarquista, ¿no? Claro sí, sí. Pues eso, joder, nos ha encantado mucho hacer este esto, este mini entrevista ahí como para hablar un poco para que la gente le entre ganas de ir al Gasteche, ¿no? A ver Igualmente, si... que se vengan fijos, ¿eh? Que eh, buen amor, eh, A ver, a eh, Que no venga, madre mía, ¿no? A ver, a ver. Se buscará, se buscará. Les buscamos a todos. Y bueno, pues eso, y... Decir, pues, que a ver si el mismo sábado te pasas, hacemos una entrevista ya más aquí, más tranquilos, y, y bueno, a ver si vale. te hacía gracia también, hombre. Sí, sí, tenemos ¿Sí algo no? en directo y hacemos algo, sí, sí, algo se puede hacer. Vale, <risa> hombre, sí, sí, sí que se puede hacer aquí en directo, supongo que no hay claro, ningún sí. problema. Vale, vale, pues vamos a acabar ahora poniendo la de antes del amanecer, <ríe> ya que nos hemos quedado con las ganas de que la gente salga con esa frase. Guay, guay. Vale, pues muchas gracias, Manel. Bueno, venga, pues. Venga, salud. Salud, Eur. Hasta He oído hablar Fascistas, cobardes, medallas, salones verdes Que luchan por la paz También os pueden sonar Pelos con rastas o crestas de un metro Fanzines, discursos en el sofá Creo que podéis recordar Aquel desalojo, estábamos ocho Donde estabais las demás No ser pegante, ni de gran luchador. Pero es que una a veces lloró cuando acá lloró la voz. Leciendo de tripas el corazón cada día son menos los que se comen el barro. La masividad...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 Para qué esperar, hermano? Escucha pa' Sintoniza a la Biri Irracional. Todos los viernes noches. De 10 a 11. El Pantumaca, ¿no? ¿Eh? ¿Te gusta el Pantumaca, no? Hombre, pues sí, sí, sí. La verdad es que, o sea, lo que no me gusta es que es que no haya Pantumaca. ¿no? <risa> bueno, eh, vamos a continuar ahora. Pero bueno, una pequeña cosilla de la entrevista típico, pero cierto. Bueno, esta llamada que realicemos. Y bueno, pues deciros que la página que os habíamos dado para descargaros... Eh, sus canciones, bueno, pues que os lo dimos mal y es www.mundurat.net barra típico pero cierto tal como se escribe, sin ninguna can todo con C, típico pero cierto y bueno, eso, que nos habíamos olvidado este punto .net y bueno, que esperemos que nadie se haya intentado conectar y no lo haya podido escuchar y si no, que nos esté escuchando ahora y lo pueda poner bien <ríe> bueno, pues vamos a continuar con otra llamada que hicimos a al otro cantautor a rinconente en tu retrete y bueno pues a mickey eh, y bueno pues estuvimos hablando con él también esta semana y bueno pues a ver qué nos cuenta os dejamos ahora con la entrevista a mickey hen era un dragón esquizofrénico que... bueno primero con esta canción que se llama junto a los chicos hen era un dragón esquizofrénico que vivía en un cubo de etanol ¡Y un día lo sacaron y le dieron esta misión! ¡Un, dos, tres, ¡oh! la junta directiva del Capitán América encomendó la misión especial. La Patrulla X debe ir a buscar la Petronita de Gran Afganistán. Y ya que estamos allí, de un brinco nos plantamos en otro país. Y raptamos a las supernenas de Taiwán. Nos las llevamos, vaya un souvenir. a engordar al Capitán América a ver cuánto tarda en reventar y en una esquina las supernenas le pegan al cranc ya no me creo lo de Vietnam ni tu complejo de superioridad que utiliza para masacrar muerte muerte a los USA permitís, voy a reproducir un diálogo recurrente de la típica peli de serie B americana que dan en Antena 3 los domingos por la tarde. Hola, Jameson. ¿Tienes pareja para el baile de fin de curso de la promoción el viernes por la noche? Oh, cuánto lo siento, Kathleen. Es que voy al baile con Nicole, que es la capitana del grupo de animadoras del equipo de fútbol. Además, está buenísima, no como tú, que eres gorda y tienes pelos hasta en la boca. Entonces, la pobre Kathleen, deprimida el día de la fiesta, se pone hasta el culo de emparedados de manteca de cacao de Cardos y como no de ponche, ese asqueroso ponche de color rojo, con fruta adentro en un bol transparente que salen todas las putas pelis junto a los Kikos, junto a los Kikos, junto a los Kikos, y las superneras de Taiwán mueren de sobredosis por las calles de San Francisco. Bueno, estamos aquí ya con la entrevista a Miki y para los últimos preparativos ya de, de esta fiesta de presentación del programa y bueno, Miki ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¡A luego. Qué extraño se me hace hablar en castellano pero bueno, parezco ahora muy garrulo, un castellano muy garrulo, ¿eh? Muy forzado yeah. Es lo que hay, Es lo que hay, ¿no? Bueno, pues decir que, bueno, tienes una maqueta... Eh, ¿Qué año la sacaste así para que la gente tenga un poco de referencia? A ver? Bah, pues esta maqueta igual tiene tres años Tres años o así y, Pero son temas aún más antiguos Son temas que igual tienen cinco, cinco años o así Y bueno, y, y por ahí Tengo mu muchísimos temas nuevos Lo que pasa es que incluso para el nuevo disco este que, que sacar he tenido que, he tenido que tirar de los antiguos Para pa no sacar primero los nuevos y luego las, los antiguos y eso Pero bueno porque se llamaba Cagaibete, ¿no? Se sí, llamaba Cagaibete. Y, sí, <risa> y bueno, y también que sepamos, si estás preparando tu nuevo CD, ¿no? Sí, nuevo disco ya, o sea, más serio a nivel a nivel musical con el mismo cachondeo, pero no sé, con más rigor, más instrumentos, trompetas, saxofones, violonchelo, <risa> batería, de todo. Y carcajadas revolucionarias también, ¿no? También, también, claro, hay, hay, hay que reírse, hay que reírse. Si no, si no, no secaremos. Si no, mal andamos. Si no, y bueno, y eso del run, que es? El run, que el run es para la gente, es para la gente que está hasta los cojones de, de, de un poco del punk. Que, que venga del punk y que y que acabe hasta los cojones de, de, de sus dogmas, de que parece que si no eres tal no eres punk, si no haces no sé qué no eres punk, no sé qué, venga, el run. El rum es lo que te salva los cojones. El rum tiene influencia del tun, del zung, del munk, de todo lo que, de todo lo que hay el pun ¿no? Sí, runky. el rum que el rum el rum, muy violento y muere de viejo. <risa> Y bueno, pues... a ver, ¿vendrás con tu váter, no, o qué? Hombre, por supuesto. Ah, vale, porque el otro día explica aquí que te robaron el váter. Es sí. Verdad, ¿no? Es verdad, ¿no? Que no se puede tener un váter atado con una cadena. Madre sí, es sí. una calamidad. Sí, ¿no? Es una injusticia total ya. Que te roban porque yo vivo en un ático y lo tengo que dejar ahí en la Nazarol atado. Y hay algún gracioso que muchas veces cuando lo dejo ahí... El tío revienta la cadena y se lo lleva. Sí. Bueno, una habilidad, no sé qué coño va a ser con un bate medio destrozado, pero bueno. Se merece una canción, ¿eh? Espero sí, A sí, que sí, sea... <risa> cuando vengas a la entrevista aquí a, allá a la radio, aquí al estudio, ¿no? que Sí, la, de a ver, a ver, ya ver, ver, veremos Si sí tengo tiempo de prepararla vale. Pues eso sí, habremos también con Largo De Típico pero Cierto Y nos dijo eso, que también estaba encantado Y aquí os esperaremos también a los dos Al concierto y, y aquí En los estudios de Alavedi Claro, claro bueno. Además somos colegas y nos movemos mucho juntos Y, y aunque no, aunque lo que hagamos Cada uno no, no tenga... Mucho que ver a nivel de, de letras, los dos disfrutamos con lo que hace el otro y, y ya llevamos mucho tiempo rulando juntos y nos queremos un montón y lo disfrutamos. sí no. Y bueno, ya acabando que nos, eh, nos está yendo el tiempo, eh, bueno, decir que, a ver, el, o sea, la canción esta nueva de Atraco Man Armada de Barcelona, ¿no? que sale en su NOCD, sí. es una colaboración, ¿no? Dale, dale, dale, también estará presente en tu nuevo CD o que? colega, no, no bueno no es el, estamos aún barajando porque ya hay muchos temas en el nuevo CD pero sí también so, son colegas, yo vivo con el con el guitarra y mira igual, igual se suben algunos al concierto ¿eh? ¿Por ¿Por la, eh, que no lo hemos dicho, de Sardañola del Valles, no al lado claro. de Barcelona ¿no? Sardañola del Valle, a 13 kilómetros Sardañaca Pues eso, vamos a despedirnos Mickey gracias, y bueno, que te vamos a esperar aquí el sábado, ¿vale? Vale, muchas gracias. Pues nos despedimos aquí ahora con la canción de Atracomán Armada y la colaboración de Mickey que es de Barcelona, ¿vale? Vale, venga, gracias, hasta venga, hasta luego. Salud. Un ajuntament no pot fer-ho tot, pero sí que s'ha de preocupar de tot, porque res del que pasa a los ciudadanos de Barcelona ens es alieno. Barcelona, posa't guapa, que l'Antònia surt el mercat. Anem junts al mare magnum, Barcelona a vora del mar. Barcelona, una ciutat d'aigua, aigua com la de Llobregat. Barcelona, jo t'estimo, visc en Pasqual Maragall. Barcelona, jo t'estimo, visc en Pasqual Maragall. Ciutat sostenible i verda, on no hi ha repressió policial. Aquin cal, Barcelona puràs a Barcelona Ahora es la hora de recollir la herencia los alcaldes que me han precedido y revelar nuevamente el clau hacia una Barcelona social. Bueno, vamos a seguir ahora con el programa y bueno, pues deciros que habéis escuchado esta colaboración con The Rinconete en tu redrete el cantautor que vendrá este sábado, y bueno, pues, aparte, pues, tocaba a Trocoma en Armada, como he dicho antes, y justamente, pues, también tenemos una entrevista con ellos, ya que también han sacado su nuevo CD, y bueno, pues, es interesante hacerles la entrevista. Y bueno, pues, vamos a seguir con un grupo de aquí de Gasteiz, que me comienzan a gustar de, ya demasiado, <ríe> y bueno, pues, con su último CD de Rocaína, como se llama así, igual, Rocaína, Y bueno, pues, si queréis más información también sobre este grupo, pues www.rocaína.com Y bueno, pues, aparte, pues, deciros que este grupo ya mucho conocido por vosotros y tal, y supongo que ya conoceréis esta canción, pero bueno, que os vamos a poner igualmente la canción esta de todo lo que tengo Pues venga, rocaína Ahora soy el teléfono de la redacción, y mi número es el 945-128-855. Esta fue Pesokerarik, a la BD y Ratia. Bueno, pues seguimos aquí con el programa y se nos está haciendo bastante tarde y bueno, pues vamos a poneros ahora la entrevista que hicimos por teléfono al grupo Atracoman Armada y bueno, pues también pues presentando su nuevo CD, eh, Esto es Hollywood y bueno, pues aquí tenéis la entrevista a Atracoman Armada. tu a entrevistar ahora a Atraco Arma, Arma Armada y bueno y está con nosotros Raico. Raico Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué ¿Cómo tal? estamos? Bien. Aquí andamos. Bien ¿no? Sí, a gusto. Bueno pues antes de todo eh, sois de Barcelona, bueno un pueblo de al lado a tres kilómetros así, Sardagnola ¿no? A 13, sí, a 13 eh, kilómetros 13, sí, que me confundí, <risa> bueno <risa> Y eso, sin más Y bueno eh, Comentar pues eso Que tenéis Acabáis de grabar un CD Y bueno, aparte tenéis dos maquetas, ¿no? Antes de este nuevo CD Bueno, tenemos una maquetilla De promo y tal, de cinco temas Y bueno y la Decidimos de sacar El disco Y bueno, pues mira, y ahí está Sí, ¿no? Porque comenzó toda la historia com, eh, como veo en vuestro My Space en el 98 con el grupo anterior que teníais, que era Penetres, ¿no? Sí, en el 98 se fundó Penetres, yo venía antes de otro grupo, Morapiolo Loco. <risa> y bueno, y poco a poco pues bueno, fuimos haciendo cosillas y tal. Y bueno, hasta que bueno, hubo una pequeña confrontación entre eh, entre nosotros, y bueno, ese fue un miembro del grupo, el bajista, Mofa. y bueno, pues, el señor Moffo, sí. No me extraña, no me extraña, no ah, queremos decir nada más. Ah, ahí anda el hombre, no, bien, hombre. Ya, Lo ya, que pasa ya. que, bueno, hubo un poquillo de... En fin, sí, no malentendidos, y bueno. sí. movidilla y tal, y bueno, pero al final marchó del grupo y decidimos de, de formar a través de la mano armada. Sí. Mm. Y la formación, pues bueno, sigue siendo lo, los que éramos antes Lo único que, bueno, el cantante decidió coger las cuatro cuerdas y, y poco más Sí, ¿no? Y bueno, y después sacasteis otra maqueta, la segunda maqueta Que fue en el 2003, en octubre Sí ¿No? Si sí, no me sí. equivoco Sí, sí, sí Y bueno, y luego ya, pues... No, ¿volvisteis a grabar otra maqueta, por lo que se ve? A no? ver, eh, grabamos una con PN3 Sí De 11 temas y luego ya, una vez ya se... Se dijésemos, dejamos penetres y formamos a Trabama Armada, pues bueno eh, hicimos una una maquetilla de cinco temas, como te digo que bueno, fuimos a grabar a, a los estudios de Novelta sí, a Sónica Studios que por lo que veo, con Oscar técnico de sonido de a eh, ¿no? sí, la eh, Exactamente, sí, amiguetes Exactamente, sí, sí, son amiguetes y tal, y bueno, mira, aquello de me costó mi dinero y Y mi salud. Sí, ¿no? Pues y ya pues vamos a presentar ¿no? también eso, pues que acabáis de sacar este año, pues vuestro CD, eh, esto es Hollywood. Eh, exactamente, sí. Sí, ¿no? Y bueno, ¿y y ¿qué? ¿Cómo, cómo os ha ido sacar el CD? ¿Bien? Aparte porque lo sacasteis con la Distri Camilo Setas Muscari. Con Camilo, sí, eso es. Y bueno, es. ¿cómo ha ido...? Bueno, pues la movida, a ver, bastante trabajo. Entramos en estudio en abril de este año, del 2007. Posteriormente estuvimos pues como ocho meses preparando el tema, de bueno, pues lo que es decidiendo qué temas hacemos, los cambios, que no cambiamos, que cambiamos todo esto. Sí. Y bueno, mucho trabajo en el, en el, en el local de ensayo, ¿no? Sí. La verdad que fue bastante laborioso el tema. Y bueno, luego la verdad la grabación fue bastante bien, fue muy... Todo muy muy suelto y se grabó incluso antes del periodo de tiempo que teníamos previsto, ¿no? Y bueno, pues comentar también pues que cuesta 5 euros y que lo podéis conseguir en www.nodo50.org barra Camilo Zetas. Y, y bueno, y también por si quieren contactar con vosotros, ¿no? Atraco.com, ¿no? Eh, atraco abajo el puntocom exactamente no, también tenemos la página web que es el myspace.com barratra como armado junto con k sí vale pues también comentar bueno hacéis un rock no bueno aunque la batería que suena muy bien <risa> pero bueno, bueno decir micro, que suena yo, muy imagino, bien bueno, quiero bueno, decir que suena más rápido no O sea que decís un rock pero bueno yo veo tres y sí, bueno. Que toca más al El... hardcore, ¿no? O... Sí, exactamente. A ver, nosotros, no sé, punk rock, a ver, esto de, de clasificar la música, ¿no? Es un poco también personal, ¿no? Pero bueno, sí que estira un poquito más a punk rock, pues sí. Sí, bueno, por los coros, ¿no? También que os hace... Exactamente. Sí, sí, sí. Y que también somos muy pollelos, ¿no? <risa> sí, bueno, y a ver, rápidamente así, ¿qué, qué grupos así habéis... Habéis, o sea, tocado con ellos, así que... Podéis decir, bueno, que los conozca la gente de aquí de Euskal Herria, o no sé... Bueno, pues hemos tocado con Estupenda Jones... Que mm. es un grupito de... Que está, bueno, un grupazo... De por aquí arriba, por... Son de, de, de la Zautia... Mm. Y, bueno, hemos tocado por ahí alguna que otra vez... En el gaste de, de Olasti, en la sasu Hemos hecho también algún concierto... Mm. Y con grupitos así conocidos, bueno, tampoco te creas. Con disidencia hemos tocado, pero ya con penetres. Con Ataca Monarmada, la verdad es que es eso. Llevamos, pues, ahora tres años. Sí. Y bueno, pues empezamos ahora a movernos, ¿no? Sí. En fin, que con grupos así tampoco no... bueno, conocidos, ahí. tampoco no hemos tocado mucho, ¿no? No, bueno, por si Más imagino, bien en festivales así, pues eso, de festivales alternativos, ¿no? De que son alternativas y toda la movida esta, ¿no? Bueno, más que nada, también lo decía, ya que erais de Barcelona, para mí los mejores grupos están en Barcelona, así que no es muy difícil llegar a tocar con grupos que se puedan llegar a decir un nombre. Por, por lo menos bueno, tocamos también... Espérate, tocamos con Insert Show, luego con WCD, que bueno, hubo ahí un poco de... de movida con el nombre y tal, que bueno, resulta que eran los de MSB, pero el cantante era Coldo de Motorsex y tal, que bueno, que bueno, en fin, ahí hay un poquito de movida, y yo no sé la movida que tenían entre ellos, ni historias, pero bueno, que fue muy muy guapo el concierto ese. Tocamos ahí en, en el Guinardó, en el casal ocupado del Guinardó. Sí, bonito luego, también. Eh, sí, sí, sí, que por desgracia la han desocupado, lo han tirado abajo ya. Sí, bueno. Y, y luego pues al día siguiente, que eso fue el 4 de mayo, y luego el 5 tocamos en Salón, el mismo concierto. Sergio mm. y luego con Vaticano Rojo también, que son de monzón. Sí, Todos ¿sí? tienen el apoyo a récords, son, vamos, más caños que la hostia. ¿sí? A ver cuando venís por aquí, a ver, os monta un concierto Pantumaca aquí. Pantumaca, está ahí, sí. venga, fundeo. ¿sí? ¿Te gusta el Pantumaca, no? Me encanta, precisamente sí, no. hoy, hoy desayuno de Pantumaca. Ahí, ahí Y aquí en Huesca que... que estoy. Gracias. ¿eh? Sí, ¿no? Y bueno, pues, a ver, comentar que el gran problema de sardañola que bueno, eh, yo sé que tú lo vives ahí... ¿Qué pasa con sí. los locales en sardaño lameca con dios ¿Qué pasa? bueno pues yo estoy metido en la asociación del Escuchador, que bueno que es, es una asociación que reivindicamos espacios para para los grupos de, de música no o sea espacios para ensayar ¿no? sí. y luego aparte no es solo una, una asociación musical sino también cultural no reivindicamos un espacio libre donde, donde un espacio popular ¿no? donde la gente pueda ir a hacer sus movidas tenga un local para reunirse un bar para tomar una copa, lo que sea, ¿no? Sí, ¿no? O bueno. echar las cervecitas, fumar sus cacharros, lo que sea Sí, sus potes, ¿no? Como y hacer un allí. poquito de política, ¿no? Política social, ¿no? Ya, hombre Y luego otro tema ahí, ya que estamos hablando ahí de Sardañola Bueno, pues siempre nos gusta hablar de este tema ya que yo también lo he vivido ¿Qué pasó con la Ramona también? La Ramona, me cago Dios Pues eso fue un putado muy grande, porque eso ya fue una maniobra que hizo la inmobiliaria, que bueno, mandó ahí a cuatro mercenarios hijos de puta que la quemaron, así de claro. Y bueno, pues era un espacio bastante importante dentro del sector no político de Sardañola, alternativo, ¿no? Y bueno, no sé, bueno hubo respuesta, luego se hizo la trinchera, que bueno, también se desalojó, ahora actualmente está la FEXA. Tenemos Han Canaletas, una penita muy maja que vienen bueno, de varios sí. sitios, varios pintos, ¿no? De Zamora, de pa aquí y para allá, bueno, en fin, una gente muy maja. Sí, y bueno, sí. la cosa parece ser que va funcionando. A ver, a ver, vamos, eh, yo tampoco he recibido muchas noticias desde eso, desde la Ramona, pero bueno, que, joder, que es una época que viví y que siempre me interesa ahí que la gente también se entere sí. de lo que pasa ahí, ¿no? Y bueno ¿Ya te, te acuerdas del concierto aquel de fin de año? Hombre, sí me acordaré ahí, yo pinchando, ey, que no era pantomaca, pero madre mía la que mire. Pues sí, sí, la verdad que sí. sí Y luego en sí, las qué. fiestas de Sarrañola, eh, que también me acuerdo ahí. Las alternativas, hombre, claro. ¿no? Las que alternativas, no? No. que también pinché ahí, sí, sí. Eso es, eso es claro que sí. <ríe> Sí, hombre Bueno pues Raiko vamos a ir acabando Y eso que a ver cuando subís Aquí a Gasteiz y Y bueno que este sábado sube vuestro guitarra Nos han dicho a ver si sube Y bueno a ver si sí. se pasa un ratillo por aquí Si da tiempo Le hagáis una colegia de mi parte ¿Sí, no? <risa> <risa> Pues eso sí. Vamos a dejaros ahora con la canción Esta Atraco a mano armada de Chernobyl Y bueno Muy si bien. quieres acabarla de presentar ¿Qué dirías de esta canción? Pues, hombre, la verdad que es la canción un poco así más cañera, ¿no? Hablar así del tema de las centrales nucleares y demás, ¿no? Y pues quizá un tema un poco visto por ahí, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo también, ¿no? Que, que eso es una, una porquería, ¿no? Lo que están haciendo con, con el tema este, ¿no? De la energía nuclear, ¿no? Ya, eh, sí, sí. Bueno, y... esos intereses, intereses políticos. Eh, todo, todo va a morir <risa> al mismo lado, está claro. <risa> De una forma u otra, pero bueno, que... Bueno, ahí estamos para pa decirlo, ¿no? Mm, hombre, y tanto... Pues eso, eh, saludar a todos los otros componentes de Atracom en Armada Que no han podido hablar Muy y, bien y, <ríe> y bueno, que gracias Raico y, y que a ver cuando nos vemos por aquí, ¿vale? Vale, un saludo y a vuestro Rayo que siga para adelante Vale Venga, <ríe> Venga, tío, salud Agur Bueno, pues vamos a ir ya acabando el programa de hoy y bueno, pues deciros ya por última vez eh, que vengáis ya al Gasteche de Gasteiz mañana y bueno, pues que ahí os esperaremos eh, haciendo la fiesta de presentación del programa Pam Tumaca y bueno, pues que nos queremos despedir pues con una canción de un grupo que se llama Costa Nostra de Valencia con su CD Atro Ciudad y esta canción pues que se llama Revuelta.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 Tumaka irratsaioaren aurkezpen festa Gadagardo gura eskarrigi gasteizik private.rock Ondoren rincóneten tu retrete. Algara irautzaileak dakartzan barcelonako Romp, kantautora andiaren aktuazioa. Noi pero cierto, Churibeltzean kantautoreak. Bereskon rastas o crestas de un meto fancines discursos en el sofá. Bukatzeko DJ Pantumaka. Prezioa 3 €. Urriak 13, Gasteizko gaztetxean aurrera. 107.7, Enriosa, Treviño y Mendialdea. 107.4, La Octava. 96.5, Aciana, Uiña y Ratia. Esta voz es Chokerarik, la, la música no es solo música, es una herramienta de difusión. Hagamos de la música una amenaza.